10 de la mañana a 2 de la tarde será una jornada de atención médica donde les vecinas podrán hacer consultas y recibir atención en varias áreas. Organizado por el Ministerio de Salud de la provincia en conjunto con el Hospital Alejandro Korn, la jornada se desarrollará en calle 426 entre 224 y 225. En La Posta les vecinas podrán realizar la vacunación de calendario, aplicarse dosis de vacuna COVID, acceder a salud bucal, charlas de salud mental... ...revisión y actualización de la libreta sanitaria de niñas, entre otros. La plata fue declarada en emergencia climática por 18 meses. La municipalidad podrá avanzar con medidas, obras y acciones... ...coordinadas de adaptación y mitigación del cambio climático... Con el voto de los 12 concejales oficialistas y el rechazo del Frente de Todos que denunció el otorgamiento de superpoderes al intendente, el cuerpo le dio curso al proyecto que había elevado Julio Garro. La medida también generó el rechazo de las asambleas de inundados que se crearon durante la catástrofe de 2013. Escuchamos a Alejandro Albano, integrante de la Asamblea de Inundados. La ciudad de La Plata requiere una, un código de ordenamiento urbano que tenga una mirada de gestión de riesgo, hoy no la tiene, necesitamos, hemos hecho infinidad de propuestas que no han sido tomadas en cuenta, necesitamos plan de contingencia de un sistema de alerta temprana reales, eh, hoy en día si, se sigue sin eh, implementar el, el plan de reducción de riesgo de inundación, surgió a través de un convenio entre municipalidad y universidad donde se determina en los 350 barrios platenses el grado de vulnerabilidad y peligrosidad. Nosotros queremos que simplemente nosotros queremos trabajar en, en la concientización de, de, de lo que es el, la, la potencialidad de, de, un, de, de que la plata se inunde porque es una, repito, es una ciudad inundable. Un servicio que informa más cerca. Eh, del anuncio Cortés programados en el peligro y los hornos. La empresa informó que de 9 de la mañana a 5 de la tarde se pueden registrar cortes de electricidad en dicha localidad. En el peligro, la zona afectada será ruta 36 a ruta 2 y de 403 a 411 adyacencias. Por su parte, en los hornos, los cortes se registrarán en la zona de 67 a 70 bis y de 149 a 151 y cercanías. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 5 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión